Estás escuchando Por la Otra Oreja Vamos a leer algunos de los mensajes Que nos llegaron Llegaron muchos eh? Vamos a leer algunos Eh Patricia eh, Patri, la arquitecta de Puebla. Eh, bueno, eh, está escuchando. Eh, Gustavo Chávez Pavón, el pintor mexicano, también escuchando La Otra Oreja. Eh, está eh, Marián de Mar del Plata. Bueno, Marta Bodner, que es de Buenos Aires, pero está en eh, Mar del Plata. Está... Genia dice... abrazo y feliz carnaval... para la otra oreja... Eh, nos vimos el otro día... aquí en la azotea... con, con Genia... y espero que el, que el miércoles... venga el jueves... que venga a mi casa con plantines... ¿no? Eh, eh, Patty de Junach... escuchando la otra oreja... un abrazote... Patty... Eh, maravillosa mujer del mejor hostel compañero de Chiapas en México eh, Mónica de Uruguay escuchando La Otra Oreja eh, bueno y hay muchos más, hay muchos más eh, mensajes pero tenemos más más mensajes de Manco, de, de Andy del oeste eh, de, de, de mucha gente, de Beatriz Aurora de Chile Eh, bueno, ¿sí? ¿Qué dijiste, Río? Gastaste mensajes. Bueno. ¿Y vos quién sos? Hola, Willow. Eh, Soy Gael Natsman Soria. Perfecto. Eh. Sí, ¿cómo vas a reconocer a tu propio nieto? Sí, te reconocí eh, porque vos reconociste a tu propio abuelo, ¿no? Sí, me va muy bien. Perfecto. Bueno, este, estamos acá con Lautaro Broski hablando de, de, de judíos, de sionismo, de Palestina, de, de la paz, ¿no? De, de la paz que tanto eh, no solamente queremos, pretendemos, sino que es necesario. Eh, pero, pero estábamos hablando de, de tu libro... Sí, eh, dictadura y antisemitismo. ¿Y dónde se consigue? ¿Se consigue ahora? Está en Mercado Libre y en la Librería Hernández de Capital Federal. Ajá, y en Mar del Plata tenés este libro solo. <ríe> sí, traje uh -huh. dos libros. Uh -huh. eh, la editorial y la no sé si llega hasta acá. Mm, me parece que no, pero eh, lo vamos a conseguir este libro. El que quiera eh, se comunica con nuestro programa los de Mar del Plata, por supuesto, y, y, bueno, lo compartimos, ¿no? ¿Qué es esto de la judeofobia durante el terrorismo de Estado aquí en la Argentina entre el 76 y el 83? Es un tema muy complejo, que esta tabú en la Argentina, que fue que durante el terrorismo de Estado... Eh, ...también durante la AAA... ...pero yo menciono más el periodo dictatorial... ...de la dictadura del régimen militar... Eh, ...los desaparecidos judíos... ...sufrían un plus de ensañamiento... ...por ser militantes populares y judíos... Uh -huh. ...más que había toda una política antisemita detrás una sobre representación de desaparecidos judíos un, lo que yo considero un pogrom camuflado porque también este antisemitismo no quedó solo en los campos de concentración con una apología de nazismo terrible de los militares argentinos sino también que se llevó a cabo en la guerra de Malvinas uh -huh. en donde se llevó adelante el antisemitismo a los conscriptos judíos que estaban combatiendo contra el imperialismo británico y tenían que bancarse a Los milicos judiofóbicos de que eran sus superiores. Uh -huh. Bueno, le pasó con mi papá, que fue detenido desaparecido durante la dictadura militar, y a los pocos días de la desaparición fuimos a la comisaría, a la cuarta, a la comisaría cuarta acá de Mar del Plata, que era ya célebre por torturas, y preguntamos por por mi papá, ¿no? Con mi mamá. Y el policía nos dice, ah, eh, Gregorio Nachman, sí, ah, judío, el artista, ah, puto y zurdo, y entonces ¿para qué buscan? Terrible, encima ya el hecho de que por ser artista, ser homosexual es... Sí, hoy eh... por hoy, bueno, está todo condenado, ¿no? Por, por zurdo, por izquierdista, por, pero... por, por um, o sea, tildarlo de artista por, de homosexual por ser artista y que tampoco de... tiene nada de malo no no, no, no tiene nada que malo pero era un aditamento más no y sí. judío eh, escuchamos a Palestina Libre sí Libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, sino presuncionista, libre Palestina, sino presuncionista. Hemos sembrado la tierra. El trigo ya se cosecha, el limón maduro está, verde oliva brotará. Todo el mundo entero conoce nuestro suelo, todo el mundo entero conoce nuestro suelo. Libre, Libre, Libre Palestina, Libre. Libre Palestina, Libre Palestina, sino no Libre Palestina, sino no Nacimos tirando piedra, contra la tira. está en lucha, escuchamos uno, el pueblo está en lucha, libre, libre, libre palestina, libre, libre, libre palestina, libre palestina, si no presentacionista, libre palestina, si no presentacionista de nuestra, nuestra tierra, tierra, nuestra tierra, nuestra tierra carras, imperialistas, imperialistas, carras imperialistas Que este pueblo sea Libre y socialista La lucha para, del pueblo traerá un mundo nuevo La lucha del pueblo traerá un mundo nuevo Libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, sino presupuestas, libre Palestina, sino presionista, libre Palestina, sino preciocionista, libre Palestina, sino presupuesto. Palestina, Libre Palestina, sino no sionista, Libre Palestina, si no sionista. Estás escuchando desde la otra oreja. La otra oreja intergaláctica. Llegan más mensajes de Débora que escribe a la, a la azotea. Eh, no estamos de acuerdo con, con tus... Eh, no estamos de acuerdo. Por Esta es la otra oreja y eh, ella dice... Libre Palestina de jamás eh, y el terrorismo. Nosotros eh, no estamos con jamás. Estamos por la paz, ¿no? Este y, y sí, sí. por la paz tipo no queremos la muerte de nadie no le hacemos mal a nadie exactamente y ni ni los secuestrados ni los ni los asesinados de ni de jamás ni el genocidio que está cometiendo el gobierno de Israel. Además, ¿cómo podemos salvar a los rehenes israelíes si no hay un cese al fuego? Uh -huh. Si no hay una negociación que solucione este problema, solo va a haber más víctimas en esta situación. Debe haber un cese al fuego, porque hasta los familiares de las víctimas de Amas se lo están pidiendo. Uh -huh. En Israel hay manifestaciones, hay... Eh, Eh, jóvenes que son Objetores de conciencia Que se niegan a hacer, hacer el servicio militar obligatorio eh, Hay un movimiento Que está despertando la comunidad judía En el mundo, hay manifestaciones Y encima en Alemania Si no me equivoco Una joven judía pro palestina eh, llevó un cartel judío Por palestina Con una estrella de David con los colores de la bandera palestina uh -huh. Y la policía alemana La detuvo Bueno este, siguen llegando mensajes de Matías desde Santa Fe, Carlos Sinostroza de Chile, eh, Tati Almeida, Madre de Plaza de Mayo, Gandhi desde Tlaxcala, en, cerca de Puebla, en México, Diana Tobar de Cartagena, en Colombia, Marcela de acá, de Mar del Plata, que nos invita el sábado, el sábado es, ¿no? Este, al, al festival que se hace por la semilla, el festival de la semilla y el alimento sano, que está acá en Mar del Plata, en Dorrego y San Martín, en la Plaza Rocha, el sábado, el sábado 24. Eh, Marcos, Hanna que nos encontramos el otro día aquí festejando los 20 años de, de la azotea, Eh, feliz cumpleaños de la azotea Dice Marián, Norma Moyo Escuchando Estela Bassi Fernando López eh, Mucha gente escuchando La Otra Oreja eh. Eh, Bueno Y seguimos compartiendo eh, La música Que queremos Que queremos eh, Vamos ahora A una versión De de... Para la guerra nada De Marta Gómez Pero interpretada por Mundo Gurrumín Muchísimos chicos, de hechas comuns Que nos dicen Para la guerra, nada Para el viento una cometa Para él, el lienzo un Para la siesta una vaca, para el alma un pastel, Para el silencio una palabra, para la un caracol, Un columpio para la infancia, y al oído un acordeón, Para la guerra nada. Burbujas de jabon pola para el mar una revola de mamá una sopa para el cariño y la risa de papá para la calma tu mirada y barquitos de papel un besito para el niño veo veo y aunque ves para la guerra Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Ahí quedó claro, ¿no?, que los chicos decían... ...para la guerra nada, para la paz todo. Eh, bueno, Lautaro, muchísimas gracias por, por tu presencia acá... ...en Mar del Plata, en La Otra Oreja... Este libro dan ganas de, de tenerlo, ¿no? Dictadura y antisemitismo, análisis sobre la judiofobia durante el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. Eh, bueno, nos estamos viendo en estos días. Nos estamos que, viendo y muchas de... gracias por invitarme, Edu. Eh, siempre un placer. Estoy a disposición. Bueno, y nos veremos próximamente Próximamente, no sé cuándo Pero en la ronda de las Madres De Línea Fundadora En la Plaza de Mayo, ¿no? Los jueves Y mandamos un enorme beso A Mirta Baravalle A Norita Cortinias eh, Que vamos a estar con ella, ¿no? Y a Elia Espen Y a Elia Espen Otra grosa, otra grosa, ¿no? Este... Bueno, estamos ahí Y... Y para, para la guerra nos da mucha bronca, ¿no? Y vamos a escuchar precisamente un, uno de los temas que allá hace 50 años escuchábamos en el teatro de la comedia malplatense, ¿no? De Pedro y Pablo, pero una versión nueva, la marcha de la bronca. Pedro y Pablo, por la otra oreja.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 Ameja los violines de la marioneta universal parece ha marcado las barras y recibe siempre la mejor. Con el ar no domina y con el debato se entra. Mari, mari, mari. Organizada, sin responder la voz ronca, de bronca, de bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Porque está prohibido a todo, hasta lo que haré de cualquier modo Nunca porque no se paga fianza Y nos encarcela la esperanza oh! por la fuerza por la explotación nunca pues entonces cuando tiene que mi con el pelo sin razón es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador No de los Bueno, está bien, pero me podés dejar de gritar, ¿no? ¿Otra vez me gritás eh, larga? Bueno, y quedaron... Se termina este programa. Bien, perfectamente, ahí sí me gustó. Eh, quedaron muchos temas pendientes, temas musicales que habíamos eh, pautado, que pasaremos el próximo programa, inclusive una música que nos llegó desde... ...desde Costa Rica, de una población indígena... Que, que, ...en la cual estuvimos con Pablo Sivas... Eh, ...bueno, vamos a tener la música... ...esa música la tendremos la semana que viene... ...en nuestro paso por Costa Rica... Eh, y, ...y estuvimos también con Carla Lara en Honduras... Eh, ...vamos a pasar a alguna de las músicas... ...de Las Venas Siguen Abiertas... ...este documental que estamos editando... ...ahora en Mar del Plata... Eh, ...bueno... Eh, ...gracias a Pablo Guso, ...el mejor operador... ...de... ...de este momento... ...en esta radio, ¿no? Eh, bueno... Sí, eso es... Bueno, gracias María y ...el más tuerzo desde México eh, bueno, muchos abrazos eh, y siguen llegando los mensajes a la otra oreja bueno, y nos vamos, ¿no? vamos a escuchar una versión de de unos cubanos también de Buenavista Social Club ¿sí? Guajira para el recuerdo hay una guajira Se va a la otra oreja. Hasta la semana que viene. Hasta la hora que Venceremos. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso ser a la muerte, a ti se que La visa, con soles de primavera, para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa, aquí se quedará la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo santa Clara se despierta para verte aquí se queda la clara la en entrañable transparencia de tu querida presencia comandante y con Cuba te decimos hasta siempre comandante aquí se queda la la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Buenas noches, buenas noches, Jugamos mañana.